polémica en la que asociaba por ejemplo la figura de Quetzalcoatl con, eh, con estos con estos africanos. Ah. Y tú dirás, "Coño, si, los, si los, los eh, habla, hablaban de los dioses blancos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, cómo ¿Y que puede ser? Porque se bueno, siempre pues... los españoles que llegaron que incluso los endivinizaron, pero no, según esta teoría fue antes, y fue con los africanos.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 Bueno, lo de los chinos también parece eh, bastante interesante, pero lo que pasa es que esa gesta Giro por el otro lado se produce... sería, ¿no?